¡Dios Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran... la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas, Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo. He dispuesto multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que aprovechando esta situación utilizan el desorden para crear el caos. Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como Presidente de la Nación. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Por eso convoco una vez más a los partidos políticos, a los gobernadores provinciales, y a los bloques legislativos del Congreso Nacional para acordar las decisiones que exige la hora. Las causas de esta situación vienen de lejos. Todos los que hemos gobernado ejercido posiciones de poder durante décadas nos debemos la autocrítica. Solo saldremos adelante si cada uno asumimos nuestra responsabilidad histórica, dejamos de echarnos mutuamente culpas y decidimos de una vez por todas trabajar juntos para resolver los problemas. Convoco, pues, una vez más a la responsabilidad de la Dirigencia Nacional y pido a mis compatriotas mantener la calma y colaborar para el restablecimiento del orden. Pido a las organizaciones sociales y especialmente a los medios de información contribuir a recrear el clima de paz necesario para recuperar la seguridad y la tranquilidad En todo el país Confío que muy pronto Con la unidad nacional como bandera Retomaremos El camino del crecimiento Y superaremos los problemas Que trabaron nuestro progreso Buenas noches Hace 10 años Los sueños parecían prohibidos Un país devastado Por tercera vez Por la patria financiera 1980, 1989 y 2001. Había terminado la convertibilidad a través de una devaluación del 30% que estalló en los bolsillos de los trabajadores y que dividió por tres la deuda que en dólares tenían los empresarios. Hace 10 años los sueños parecían prohibidos. Nadie podía imaginar que en marzo de 2004 caerían las leyes de impunidad y los genocidas serían encarcelados. Nadie podía imaginar que en noviembre de 2005 gran parte de Latinoamérica le diría no al Alca desde Mar del Plata. Creo que es hora de respetar la memoria de los argentinos, la dignidad de los argentinos... Hoy en la 1 dio una verdadera lección a cualquier gesto de soberbia. Y el pueblo argentino el 18 de mayo concurrirá y no tengo ninguna duda que va a acompañar la transformación, el cambio, la producción y el trabajo la Argentina que vuelve a revitalizarse después de todas las cosas que nos pasaron. Yo creo que a la patria le hace falta un presidente patagónico. Como un hombre de la Patagonia, como un hombre del sur, con las fuerzas del viento del sur, estoy dispuesto a dejar todo por esta nueva Argentina. Nadie podía imaginar que en diciembre de 2005... Argentina renegociaría su deuda externa para declarar su autonomía del Fondo Monetario Internacional. Nadie podía imaginar que en el reinado de la flexibilización laboral volverían las negociaciones paritarias. Nadie podía imaginar que en enero de 2006 se iba a promulgar la ley de financiamiento educativo para que el 6% del Producto Bruto Interno sea destinado a las aulas. Nadie podía imaginar UNASUR, IPF, la restatización de las AFJP, la Asignación Universal por Hijo, Ley de Medios, más de cuatro millones de puestos de trabajo, dos millones de jubilaciones nuevas, el regreso de aerolíneas, matrimonio igualitario, Ley de Identidad de Género. Nadie podía imaginar qué país estaba pariendo el 25 de mayo de 2003. Ese 25 de mayo del 2003, cerré la puerta de mi despacho y me abracé a mi compañera de todos los tiempos, Cristina y mis dos hijos, y les dije, vamos a dejar todo, porque no es uno solo lo que lo deja, sino la familia sufriendo a la par de uno. Pero qué lucha difícil que tenemos, Cristina. Cómo está el país, qué mal están los argentinos, a dónde hemos llegado. y se me caían las lágrimas como hoy, y cada día que me subía el helicóptero le decía a los chicos que trabajan conmigo, es segundo a segundo, después minuto a minuto, hora a hora y día a día, hoy la lucha es día a día. Tenemos que aprender definitivamente que somos parte de la patria grande, que somos parte de Latinoamérica. que somos parte de los pueblos de Latinoamérica y del Mercosur y que tenemos que apoyar con toda nuestra fuerza la construcción de la unión de los pueblos de América del Sur con un verdadero mensaje del legado de los libertadores Martín Bolívar, los King, que fueron claros en todas sus ideas respecto a la construcción de la patria que sintetice los intereses latinoamericanos. 1983 1984 1985 1986 1987 1999 2000, 2001, 2002 2003 En campaña, los Kirchner tuvieron un único objetivo. Enfrentar al modelo de los 90 con el sueño de un país inclusivo ...productor y soberano. Esta, esta que tenemos hoy... ...en la Argentina del resultado de los ajustes... ...con desocupación, sin salud... ...y sin educación... ...lo que tenemos que volver a tener... ...es una dirigencia argentina... ...que represente a los argentinos... ...y que gobierne en nombre... ...y para los argentinos. No hay otro camino... ...no hay magia... ...nadie va a venir a hacer por ustedes... lo que ustedes mismos no sean capaces de hacer. Nadie regala nada, ni en política, ni en la vida, ni en nada. Hay que luchar por lograr un país de moro. Hay que pelear para volver a construir la Argentina que nos merecemos. Esa pelea es una pelea de las ideas. Esa pelea es una pelea de las convicciones. Esa pelea es una pelea de la participación en la decisión nacional. Por eso los convoco. Este 27 de abril, compatriotas, no es solamente una elección más de una fórmula contra otra fórmula. Dos modelos van a confrontar el modelo que nos dejó la Argentina que hoy tenemos con exclusión, con desocupación, sin salud y sin educación. Y el modelo de la producción y el trabajo, donde vamos a cambiar la historia, donde vamos a volver a ser la argentina del progreso, donde vamos a volver a honrar de una buena vez por todas el ser argentino. Pero muchísimas, muchísimas gracias. Los mensajes televisivos y radiales de la campaña de Néstor le apuntaban al pasado y no marcaban como el hombre del futuro. Piensan igual. no creen en el estado pero lo usan para imponer ajustes salvajes gobernaron igual frente a las dificultades no soportaron la presión y huyeron ya tuvieron su oportunidad y fracasaron este domingo la oportunidad la tenés vos votá al hombre que va a ser de la Argentina un país más justo Kirchner presidente un país en serio En el discurso del futuro presidente ya aparecían los dos modelos de país. Usted sabe que ahí en el país hay dos modelos. Está el modelo de los capitales concentrados, está el modelo que afectó a la Argentina en la década de 90, que dejó tantos argentinos desocupados, tantos empresarios nacionales quebrados, tantos productores que acá en Mendoza ha quebrado, que es el modelo López Murcia y Y está el modelo de la producción, el trabajo y la inversión pública que es el nuestro. ¿A quién preferiría para la segunda vuelta? No, Yo creo que el escenario me parece que va a ser convenen, pero no tenemos problema con ninguno. Está el estable financiero y empresario de este país está en el capital concentrado, ¿no? Los empresarios nacionales que están con nosotros. Les preocupa porque conmigo, por primera vez en mucho tiempo, en el caso de un presidente electo, van a tener un presidente, no un gerente. En las elecciones de abril de 2003, Rodríguez A. buscó recuperar el sillón que había ocupado durante siete días, dos años antes. No podemos cambiar en la Argentina si no tratamos seriamente el tema de la deuda externa que nos asfixia, que nos ahoga, que nos destruye como país porque destruye a su gente. Es demasiado dolor el que tenemos que soportar. Adolfo Rodríguez a presidente. Melchor Posse dice. En campaña electoral, Menem intentaba apartarse de los viejos fantasmas. La necesidad de desligarse de los apellidos símbolo de la segunda década infame fue uno de los ejes de su estrategia. Ahora sonaban nuevos nombres para un gabinete menemista. Melconian en economía y de Narváez en acción social. Alderete y María Julia Sobrarai tendrían lugar es su nuevo gobierno? Señor, ya lo dijimos, hasta cuándo van a insistir con eso. pero faltó el estúpido hoy, ya que lo nombró, que dijo que Alderete estaba jugando al gol conmigo en la Rioja, una perra mentira, ya no saben qué hacer ante la decisión. ¿Juan y Corach tendrían lugar en su gabinete? Doctor Mene ¿quién más? Pregunte. ¿Qué es? Usted. ya lo dije, yo le pido que lea mi declaración, yo dije que quizás me haya excedido en el gasto público, pero era fundamental construir la infraestructura para que Argentina pueda crecer. Cuando un niño crece... No lo va a decir cuando tiene 7 años con la misma ropa cuando cumpla 10 años. ¿Qué cosa no negociaría? Y, que, y dijera, bueno, solo si me matan lo pueden hacer. ¿Qué cosa no negociaría? esas son preguntas, pero yo lo que no negociaría jamás es la alianza que tengo con la gente, con el pueblo. La victimización del victimario y un paralelo con el perón que peleó contra la Unión Democrática... Fueron otros de los ejes de la campaña de Carlos Menem. Ladrón, tirano, cobarde. Todas estas infamias se dijeron del general Perón. Pero nada, absolutamente nada, lo alejó de su pueblo. Ni nadie pudo hacer que él no siguiera luchando hasta el último día de su vida por un país más justo. Hoy la historia se repite... Mientras todos luchan contra un hombre... Ese hombre lucha por la Argentina... El 27 de abril... Carlos Menem presidente... ¿Qué duda te cabe? Escuchando los reclamos de la derecha... Sumó a la inseguridad... Como bandera electoral... En el 2002... ...la Argentina tuvo 5.000 muertos por delitos civiles... ...2.500 de ellos en la provincia de Buenos Aires... ...basta de inseguridad... ...Carlos Menem presidente... ...¿qué duda te cabe? Por su parte, Leopoldo Moró desde la Unión Cívica Radical... ...buscó quedarse con una porción de los votos antiliberales... para intentar salvar a su partido de un naufragio casi seguro, después del gobierno de la Alianza. A Menem y López Murphy les pusieron la misma camiseta, la de Bush y la especulación. Yo llevo la celeste y blanca, la de la producción, la misma que vos. Cierre de campaña electoral. Los candidatos... Sintetizan el espíritu de su propuesta Ante un país que no logró en democracia Despegarse todavía del modelo económico Que implantó Martínez de Hoz En la última dictadura Hicimos una realidad, la gobernabilidad Vivíamos en paz Vivíamos con mucha tranquilidad Se respetaban todos los derechos Fundamentalmente desde el Estado de Derecho El, estado de, el derecho de propiedad La libertad ...la democracia tuvo plena vigencia... ...que en los últimos 12 años... ...el país... ...lo mostraron como un país importante... ...porque teníamos un dólar barato... ...y un país no es importante porque tiene un dólar barato... ...un país es importante cuando produce... ...cuando lo que produce lo coloca a buen precio... ...en el mercado internacional... ...cuando tiene un mercado interno fuerte... ...y cuando el Estado brinda salud... ...educación, justicia, seguridad individual... ...todo lo que el Estado hoy... ...por escuchar a estos... ...economistas neoliberales... dejó de prestarle a la sociedad. Hablaron tanto de achicar el Estado que lo hicieron desaparecer. Y hoy la gente no tiene quien la defienda. Nosotros proponemos otro país. Nosotros no queremos que nos conozcan por un dólar barato, sino que nos conozcan por nuestro comercio, por nuestra industria, por nuestra agricultura, por nuestro turismo, pero sobre todo porque las familias argentinas tienen alimento en su mesa. Que tengamos mucha memoria, que nos recordemos de los personeros que llevaron estas políticas adelante, que se van mimitizando, que tratan de cambiar... que tratan de mostrarse que son distintos para hacer lo mismo. Sabíamos que de la Rúa había sido toda la vida lo mismo, pero el voluntarismo, por querer cambiar, nos llevó a creer a algunos que era, era un progresista que iba a cambiar. Por eso le digo a todos los argentinos radicales, peronistas, socialistas, independientes, los que quieren una Argentina más justa, un país más justo, que nos acompañen. Son las dos argentinas que están en juego nuevamente. Tenemos la posibilidad de tener un nuevo amanecer. Nosotros necesitamos que el domingo el pueblo argentino se exprese y evite que prevalezcan los aparatos. Si votamos todos, el peso de los aparatos va a disminuir sustancialmente. Segundo, le pido a todos que hagamos un esfuerzo muy serio de custodiar la limpieza del comicio. Tanto usted sea presidente de mesa, suplente de presidente de mesa, o sea fiscal. Si todavía no tiene un lugar para hacer esa tarea, venga con nosotros. Tercero. Yo les pido que usemos esta oportunidad para crear la legitimidad que sirva como piedra angular de nuestra recuperación institucional, económica, social y política. Que voten por Rodríguez y pose para votar un cambio. les voy a hacer un trato. Nosotros vamos a defender el interés nacional. Nos comprometemos a defender el interés nacional. Nos comprometemos a cumplir los 125 puntos que es un programa que está escrito Y que se sabe en qué día y en qué hora se va a hacer cada cosa y qué es lo que vamos a hacer. Nos comprometemos a cumplir. Le pedimos a usted que asuma el compromiso de ayudarnos porque vamos a desarrollar una tarea muy difícil. Que vamos a tener que vencer escollos muy poderosos. Y usted nos tiene que ayudar a defender. elecciones 2003 Argentina votó presidente por quinta vez desde el regreso de la democracia en el 83. Kirchner ya logró instalarse en la definición y sabe que un altísimo porcentaje de ese 70% que no votó a Menem le entregará la responsabilidad del cambio. Así, así como llevamos a Santa Cruz a la menor desocupación del país, a la menor diferencia entre ricos y pobres. A, llevamos a uno de los menores niveles de mortalidad infantil, de mayor inversión pública. Así como llevamos a Santa Cruz a esos niveles, le digo a los argentinos que con el mismo esfuerzo, con el mismo trabajo, con la misma humildad, pensando en los que menos tienen, la clase media argentina, vamos a recuperar los sueños perdidos. a todos los hermanos y hermanas de la patria que me acompañaron intendentes, gobernadores al presidente Dualde a todos los que creyeron en nosotros para generar esta alternativa y le digo a todos los argentinos que votaron por el cambio que votaron por otras fórmulas también pero por el cambio para cambiar la Argentina que junto a ellos vamos a ser el nuevo país la nueva Argentina una Argentina donde vuelva el trabajo y la producción donde vuelva a resurgir la clase trabajadora y la clase media recupere su movilidad ascendente quiero universitarios, intelectuales profesionales pensadores que vuelvan a recuperar la fe, que en esta Argentina vale la pena estudiar pensar y elaborar ideas para un país distinto no, queridos amigos y amiga de la patria, tuve que soportar muchas cosas, me dijeron que era de una provincia muy chiquitita, me dijeron de todo, somos apenas 200.000 habitantes, le digo gracias, le digo gracias a los argentinos, gracias a los argentinos porque nosotros somos Argentina también y yo soy un argentino de ley para pelear por la patria. Cristina Kirchner, después de la segunda vuelta, analizaba de este modo la pérdida de votos del menemismo con relación a la victoria del 94. Casi el 50% de su vieja base de sustentación social había desaparecido y soñaba con el futuro.